Interrumpo a propósito lo que estás escuchando de Llanura Espiral, porque si tenés ganas de escuchar de verdad vas a tener que ir mañana a las 22 horas al Jockey Discoteca, donde va a tener lugar la segunda edición del Festival Trinchera. Llanura Espiral es uno de los proyectos que va a estar sobre el escenario y vamos a hablar con Lea Roldán. Lea, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué, haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás apurado?、Eh, no, apurado, no, ocupado. Ah, estás ocupado. bueno, Ocupate un rato y ocupate de nosotros. No, estoy、eh. ocupado. Bueno, estaba esperando la nota. Esperando. Che, Lea, bueno,、eh, contanos este, con qué expectativa vas a presentar esto de Llanura Esperial, que es un poco、eh, tu criatura, tu criatura más propia, porque vos andás por, por distintas bandas haciendo lo tuyo, más vale.、Eh, contanos qué es esa idea. Que,、ah, ¿Tienen un poco de rock, blues y qué más? A ver.、Eh, sí, es un proyecto de, de rock, blues. Y Stoner l、eh, l e v a d o a los psicodélicos, si se quiere, una mezcla de todo eso.、Uh -huh. Pero la base, la base fuerte está en el blues por ahí, que es por ahí un, un poco lo que, más, en lo que más se me da a mí, ¿no? Bien. En la guitarra, por lo menos.、Uh -huh. y, y, que... ¿Y quiénes te acompañan, y cómo y por qué?、Eh, mirá, Chanur a en realidad nació como un proyecto personal. Y tan personal que se quedó. Completo.、Eh, para a r r a n c a de vuelta. Se quedó en personal. No sé si es justamente porque se cayó personal, pero se, se cortó la señal. Ah,、ahí. capaz. Dijiste, capaz. Se,、eh, Llanura es un proyecto personal y dale de vuelta. No, no.、Eh, nació como un proyecto personal.、Sí. De, de, de, de yo solo grabé s、sí. e que, que está grabado, ese que estábamos escuchando, lo grabé yo solo, digamos. Bien. Sin tener banda. Y después, una vez que lo estuve listo, bueno, cuando me dieron ganas de salir a tocarlo.、Eh, Convoqué a músicos que invité a Andrew d e s c h que es el bajista de Mono Ambiente actualmente también. Sí.、Eh, a Vale Klein, que es,、eh, toca en j a n u i y toca en Naturaleza Utópica, la tecladista.、Mm. Y para esta ocasión、eh, lo invité a mi amigo personal, Inti Di Napoli, el baterista de Rey Momo, para que nos acompañe en este show en particular. Buenísimo. Así que esa es la formación estelar que va a estar、eh, tocando mañana. Eh, eh, ¿Qué decís del, del festival en sí? Porque, bueno, componen además esta noche、eh, va a estar Nadia y va a estar Lonjazo. ¿Qué, qué te parece la, la movida en un contexto en el que, bueno, se ha picanteado el, el rock y las bandas las últimas semanas?、Sí. Si, si son pocas, si son muchas, si son buenas,、sí. si no.、Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo esperan a ese momento? Mirá, la verdad que el, el, el festival, como, como habrás visto, es la segunda edición. Y La primera nació en un, en un contexto similar, si se quiere. Por ahí ahora pasaron cosas muy puntuales acá en la provincia. Pero, pero el, el festival nace un poco con la impronta de, de, de atrincherarse, de plantarse y de poner a la música y a los artistas locales、eh, en un lugar y darle visibilidad、eh, desde lo que nosotros hacemos, desde lo que nosotros producimos. Y tuvo como premisa.、Eh, Tratar de que debute una banda, de que, que sean proyectos que no tengan tanto ruedo, como, como pasa por ahí en otros f e s t i también para que consigan estos proyectos tocar en lugares con que, que la apuesta esté buena, que haya público, que a veces cuando los proyectos r e t i e n n arranca, eso es lo que más cuesta.、Uh -huh. Así que、eh, ahora, con el contexto actual, nos parece que es como si、eh, vino justo, digamos. Igual que el año pasado,、eh, está, está justo el ambiente para que este、sí. festival se desarrolle. Y que se exprese, digamos. Bien. ¿Y qué opinas del lugar? Bueno, el show que ya ha tenido reformas en los últimos tiempos, va a ser un nuevo show que teóricamente. No sé si vos pudiste ver、eh, cómo está y demás, pero、eh, sigue siendo también un lugar del rock en algún sentido. Sí, la verdad que sigue siendo difícil producir y encontrar espacios que, que te lo permitan en todos los sentidos, no solo en la parte estructural, sino en. en... En quién y cómo se manejan los lugares y en qué te dan o qué te exigen para, para poder producir ahí. La verdad, que yo quería, hasta ahora no ha cambiado nada, lo único que ha cambiado es que han sacado de atrás una parte de esas columnas que había. En, en lo que respecta a producir algo ahí adentro, todavía no cambió nada para nosotros, por lo menos sigue siendo de la misma manera. Ojalá que. Ojalá que, que por ahí se planteen,、eh, tanto ellos como todos los lugares que le abren la puerta a, a las producciones de música y las producciones artísticas, nada, que, que, que ofrezcan un poco más、eh, para que los, las fechas sean más fáciles de desarrollar, que, que sean un poco menos costosas y que los artistas puedan、eh, pueda ir mejor en cada, en cada fecha. ¿viste? Leer Roldán, más vale que gracias. Si quieres agregar algo más,、eh, invitar formalmente al festival, el micrófono está abierto.、Eh, bueno, te paso la data, si querés.、Eh, mañana, sábado 15,、eh, Festival Trinchera, en la segunda edición, donde va a tocar eh, eh, Nadia, Lonjazo y Llanura Espiral. Y horario de puerta, 22 horas. Precio de la entrada. 15 lucas y las pueden conseguir en Locura Fans, en Pampa Fértil, en La Charlería por mensaje directo, en Patéticos Viajantes o en Planeta Entrada. Bárbara Olea, abrazo. Bueno, Juan, un abrazo, muchas gracias. Lea、Adiós. Roldán, parte de Llanura Espiral, una de las bandas que, como decía, va a estar. Mañana en el Jockey,、eh, a diferencia de la primera edición del Festival Trinchera, que hubo un poquito más de variedad en el estilo musical, esta va a ser una noche de rock, rock, porque además de Llanura Espiral va a estar Nadia, una voz potente de Santa Rosa, y、eh, l o n j a s o s que va a ser su debut oficial. Mañana en el Jockey, a las 22 horas, hay entradas a disposición que vamos a entregar. Eh, o antes del mediodía o después del mediodía, pero estén atentos y atentas quienes quieran participar en el sorteo: 15:33-78-66. Y nos quedamos escuchando Llanura Espiral. Dale.